Está en comunicación telefónica con nosotros el diputado nacional, Martín Berongaray. Martín, Pali Cucharini te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué, qué tal, Pali? ¿Cómo estás? Muy buen día. Bien. Martín, ¿cómo estás de salud vos? Eh, que... Y ahí estamos mejorando, eh, siguiendo los consejos que nos vienen dando eh, los profesionales, pero la verdad que me voy sintiendo de a poquito cada vez mejor. Bueno, mejor así entonces. Eh, Martín, queríamos hablar hace unos días con vos por el tema del fallo de la Tuel, que eh, y bueno, y ayer hubo reunión eh, de la CIA también. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué mirada tenés del fallo? Eh, este que, bueno, eh, aparentemente Mendoza tendría que empezar a cumplir con el caudal de 3,2 que fijó la Corte en territorio pampeano. Sí, eh, a ver, es una decisión claramente muy importante para la pampa porque la corte una vez más nos dio la razón y fijó el caudal mínimo que tiene que empezar a correr para garantizar la conservación del ecosistema. La sentencia empieza siendo una reseña de cómo se llega a este punto donde la corte tiene que resolver arranca desde de la otra sentencia de, de fines del 2017 que era la que había puesto un plazo para que se garantice un escurrimiento permanente y otro plazo para que se definan las obras que había que hacer para garantizar que corran los caudales definitivos. Dice que las partes no se han puesto de acuerdo, que pasó mucho tiempo y eh, busca arrimarse de una manera gradual, por eso habla del principio de progresividad a lo que tiene que ser una solución final. Y para eso eh, ...se apoya en el cambio de, de paradigmas... ...que significó la reforma constitucional del 94... ...que no mira tanto lo individual... ...sino más bien lo colectivo... ...los llamados intereses difusos... ...usa el concepto de sustentabilidad... ...que equivale a, a decir que hay que utilizar... ...un ecosistema de manera equilibrada. Es eh, un claro paso adelante... Eh, como también eh, la utilización del concepto de, de, de cuenca como una unidad de gestión indivisible, que es una de las banderas históricas que siempre sostuvo la Pampa en sus luchas hídricas. Bueno, y otro paso adelante, lógicamente, es la decisión de que se conforme un comité de cuenca de, de la Tuel. Frente a la falta de acuerdo, eh, la Corte hizo en buena medida lo que pidió la Pampa. La Pampa pretendía 3,4 metros cúbicos por segundo, y a los 12 meses el caudal definitivo una vez que se hayan terminado las, las obras necesarias. Porque la Corte, eh, como bien decías, eh, fijó un caudal mínimo en el límite interprovincial, mm. le puso un número, 3,2 metros cúbicos por segundo, para que cese el daño ambiental. Ese concepto es importante, porque la Corte tiene en claro que con ese caudal no alcanza para recomponer. ¿Y por qué ese número? Bueno, porque dice que es el promedio de aplicar un conjunto de métodos hidrológicos de, de uso internacional, y porque entiende que están dadas las condiciones para que ese número se respete el 100% del tiempo. Pero es una meta eh, interina, hasta que se fije el caudal definitivo para recomponer el, el ambiente. Y lo he dicho, yo esperaba un fallo más contundente, ¿sí? Todos queremos ver que el río escurra eh, desde, desde hoy mismo, eh, pero eso, bueno, no va a suceder porque la Corte ordena que en el marco de la CIA se determinen las acciones y las obras que, que van a ser necesarias para alcanzar ese caudal mínimo y el tiempo que va a demandar. Vuelve a dar otro plazo, 90 días, para que se presenten esos programas de acción a la Corte y dice, si ustedes no llegan a un acuerdo, la Corte va a ser la que defina el curso de, de, de acción. Por eso la reunión eh, que tuvo lugar en el día eh, de ayer, donde eh, la Pampa lo que hizo fue presentar un, un plan de requerimientos, un, un cronograma, eh, donde el punto principal o el primer punto es que se aplique de manera inmediata Lo, lo determinado en el fallo de la Corte que posibilite la liberación de ese caudal de 3,2 metros cúbicos por segundo. Y eso es lo que va a permitir que, insisto, cese el, el daño ambiental para después este, pensar en las obras para recomponer el ecosistema. Mendoza ya dijo que si no hay obras, no hay agua para La Pampa. Eh, el tema es que las obras no se pueden hacer en 90 días. Eh, va a demorar el tema de obra pública. Eh, ¿Qué opinas de esto que dice Mendoza? A ver, la Corte habla de acciones y obras. La Pampa pone el acento en el término acciones. Uh -huh. Mendoza, por supuesto, que para dilatar las definiciones eh, pretende hablar de eh, las obras. Acá hay una cuestión que a lo mejor es un poco técnica, pero hay que tenerla en cuenta. La Corte, en este caso, actúa como una suerte de tribunal de equidad. Es decir, la competencia que está ejerciendo no es la que proviene eh, del artículo 118 de la Constitución Nacional, sino la que viene del 127, que es la que dice, entre otras cosas, que las provincias tienen que dirimir sus, sus diferencias que las tienen que someter a la corte, ¿no? Y es una competencia muy delicada. Eh, eso explica estas definiciones que no terminan de, de, de convencer, porque no terminan de definir como a uno le gustaría, y esto de siempre estar abriendo espacios de, de negociación. Eh, la Pampa ayer eh, presentó este como mencionaba recién, pliego de requerimientos, que eh, justifica sobradamente de que están las condiciones para eh, que de manera inmediata se pueda garantizar ese eh, escurrimiento mínimo. Acá hay que tener en cuenta que el plazo que fijó la Corte eh, hay que respetarlo, es decir, dentro de ese plazo las partes me refiero tanto a La Pampa como a Mendoza, se van a tener que reunir las veces que sean necesarias y mostrar voluntad por avanzar porque si no eh, va a ser la corte la que eh, termina, termine definiendo cómo se avanza en el cumplimiento. Eh, Martín, ¿la Corte está en condiciones si pasan los 90 días y no hay acuerdo entre las dos provincias de decir, bueno, muchachos, suelten agua y cumplan con los 3,2 a partir de lo, del plazo este? Yo entiendo que sí. Eh, yo espero que lo haga. Por eso, insisto, eh, me hubiese gustado una definición más contundente en esta oportunidad, uno no se olvida que la última vez que estableció un plazo de 90 días pasaron más de, de, de dos años, y es uh -huh. eh, absolutamente necesario que eh, se actúe con determinación para empezar a, a revertir el daño que se le ha producido a nuestro oeste y el sufrimiento que se le ha ocasionado a tantas familias. Uh -huh. Está bien. Eh, bien, Martín, eh, venimos eh, tratando en Kermes el tema del cannabis medicinal, eh, con una clara posición de que se reglamente su utilización. Eh, ¿Qué posición tenés vos, eh, particular, eh, sobre el tema del cannabis medicinal? Bueno, nosotros hemos eh, presentado, yo siendo legislador provincial, un proyecto, ya hace algún tiempo en la Cámara de, de Diputados, junto a otros legisladores, porque eh, estamos a favor de que, de, de que se regule. Uh -huh. Digamos esto de, de, de que se utilice con fines medicinales para tratar un conjunto de padecimientos, incluido el, el cáncer, está demostrado que contiene muchas propiedades que, que pueden beneficiar a, a los pacientes y hay que este, avanzar en, eh, también en los estudios de cómo interactúa con otros eh, medicamentos que comúnmente eh, se recetan. Claro. Sí, sí. Eh, ¿Estás a favor de que se permita el autocultivo y que el Estado o el municipio este, también eh, se involucre en la producción? Bueno, el Estado tiene que estar, tiene que estar este, presente, por mm. supuesto, mm. y me parece también que resta mucho por investigar en torno a a la cuestión. Hay una serie de estudios sí. de, de investigaciones médicas eh, que han demostrado que, que tienen propiedades que ayudan, por ejemplo, en, en determinados tratamientos, recién mencionaba el tema de, del cáncer. Sí. Eh, bueno, hay que seguir profundizando, por supuesto, eh, en el tema y hay que regular la actividad. También. Eh, Martín, la última que te hago. Eh, ¿Qué opinás de la reforma judicial que ha impulsado este, el presidente Alberto Fernández? Eh, oh, es, es una, respuesta larga. una respuesta larga, sí. Eh, a ver, eh, vamos por partes. a ver. Eh, Bueno, parece lógica la idea de, de reformar el sistema judicial argentino porque hay que tratar de solucionar... Eh, muchos de los problemas que están y que, eh, que la gente conoce yo creo que en esto hay un consenso generalizado el tema es cuando empezamos a desgranar qué reformamos y cómo lo hacemos y, y ahí empiezan los contrapuntos uh -huh. me parece que hay una cuestión que, que es clave eh, y es que es muy importante que la reforma que se proyecte tenga un consenso social y un consenso político amplio si no va a ser Yo diría muy difícil de que, de que sea exitosa, porque, bueno, porque la historia de Argentina sí te lo demuestra. Yo lo he hablado con varios constitucionalistas y, y coinciden en que la reforma del 49 fracasó porque no alcanzó el suficiente consenso, lo mismo la del 55, y, y recién tuvimos en el 94 eh, una reforma con posibilidades eh, concretas de, de funcionar porque tenía un gran consenso político y social. Con esto, lo que pretendo es eh, hacer una, una primera observación y es sí. que es importante que el oficialismo abra las puertas a un diálogo apropiado en la preparación de esta reforma judicial. Y después, si entramos en los temas en concreto, obviamente hay que estudiarlos a fondo. Uh -huh. Si vos me decís implementar el sistema de juicios por jurados que es la deuda más vieja, diría yo que tenemos porque ya estaba previsto en la constitución histórica, por supuesto que estoy de acuerdo, de hecho presenté un proyecto en la Pampa para implementarlo. Si me decís que hay que cumplir con el ciento veintinueve de la constitución nacional y darle a la ciudad de Buenos Aires Las facultades propias de jurisdicción que le acordó la reforma del 94, estoy de acuerdo, porque ahí hay también una deuda pendiente. Si me decís de crear una justicia en lo criminal única en la ciudad de Buenos Aires, que es de lo que se habla cuando se menciona como Oropí, por ejemplo, sí. bueno, ya hay algunos antecedentes. Uno es el plan que creó una comisión asesora durante la presidencia de Néstor Kirchner, integraron varios juristas, entre ellos, lo recuerdo, a Arlañán, y donde también había exlegisladores como Pichetto y Estoluisa Bueno, seguramente se acuerdan de todo lo que generó el asesinato de Axel Bloomberg. Sí. Bueno, las marchas que se organizaron pedían, entre otras cosas, penas más altas para los delitos, el Congreso avanzó en esa dirección, y también el gobierno nacional, se presentó un plan de seguridad en aquel momento, 2004-2007, su principal promotor fue el entonces ministro de Justicia, Gustavo Vélez. Y no me olvido que de distintos costados de la justicia lo cuestionaron fuertemente, incluso hubo una cordada, no me acuerdo si de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional, que lo tachó lice llanamente inconstitucional, y nunca se avanzó. Ahora, si vos me decís de ampliar la Corte, bueno, ahí sí te pregunto, ¿a cuántos miembros y para qué? Porque a eso no le encuentro sentido, porque no veo que favorezca una rápida sustanciación de los procesos. Todo lo contrario, me parece que es un obstáculo adicional para que se entienda una causa... Expediente, tiene que circular entre un número más grande de jueces entonces eso extiende los tiempos y lógicamente retarda las sentencias no nos olvidemos de la última experiencia que tuvimos nosotros de esa corte con nueve miembros que fue la, de la mayoría automática no nos olvidemos que el propio Congreso fue el que redujo el número con el apoyo de todas las fuerzas políticas Entonces, eh, si el problema es la carga de trabajo que tiene la corte, con las reglas vigentes la corte puede disminuir esa carga liberándose de cuestiones que, que considere que son insustanciales y, y, y limitándose a intervenir en, en los casos que tengan verdadero interés institucional. Y así es como puede ganar mucha más dinámica. Eh, si me hablas de dividir La corte en salas, eh, bueno, la corte argentina, a semejanza de la americana, eh, no tiene que ver con la conformación de, de los tribunales europeos que se dividen en salas. Porque el Tribunal de España sí tiene una competencia civil, una competencia comercial, una penal, etc. Y la corte argentina... Eh, Por, por lo que establece el artículo 75, inciso 12 de la Constitución, tiene justamente excluida de su competencia la civil, la penal, la comercial, la del trabajo, la de la minería, que es, que es el mundo de los códigos, ¿no? Sí. Eh, tanto es así que cuando la Corte eh, quiere involucrarse en un tema de esos, lo, lo usa... Eh, lo, perdón, lo, lo que hace es, es usar la doctrina de la arbitrariedad, que no es interpretación del derecho, sino eh, eliminación de lo que no corresponde. Bueno, pero en fin, eh, es, es un tema, eh, obviamente, eh, digamos, se inicia un proceso ahora que va a ser, va a ser largo, sí. que va a ser discutido, espero que todos actúen con la madurez suficiente para que se generen esos consensos sociales y que podamos avanzar en una reforma que mejore el sistema de justicia. Bien, perfecto Martín, eh, como decís vos, es un tema que seguramente vamos a seguir charlando eh, este, y seguramente te convocaremos. Eh, mm, te agradezco estos minutos con la radio. No, por favor, gracias a ustedes y buen día. Bien, eh, gracias Martín. Eh, la palabra del diputado Martín Berongaray.